ウェイキーズ、ソメリエフィープルヘッドライト、ウェイクウェイクイイイイイイ To Love, una canción original de 1964 que cantó Solomon Burke. En el 66 la hizo Wilson Pickett. e Incluso los Rolling Stones la han versionado. Según la Rolling Stone, la canción 429 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Esta es la versión de. Blues Brothers. Everybody needs somebody. Por supuesto, nosotros os necesitamos a vosotros. Vosotros estáis más que de enhorabuena porque esta tarde el equipo de Play Kids os ha preparado una selección musical para poneros en órbita. Hasta las 8 o las 7 en Canarias. Buenas tardes. y y Leo Garriga y Estefanía Vega, y además hoy con nosotros César Berzal. Bueno. Además de buena música, ya sabes que todas las tardes contamos con vosotros. Hoy, y luego te lo desarrollo, queremos saber qué es lo que te has inventado para llegar tarde a casa y que tu pareja apechugue con los nenes. Toma ya. Señoras y señores, presten atención, por favor.、Pues、aquí comienza Play Kiss con r i c k y García. Más de 120 millones de discos vendidos en todo el mundo. <risas> Thomas Anders y Dieter Bollen, más conocidos como Molo Talking. Bueno, pues en Play Kids todos los días son geniales y únicos, y por eso montamos estos festivales. Y hoy es un gran día, porque es el Día Internacional de la Capa de Ozono, y esto nos recuerda que todos debemos poner nuestro granito de arena. Una tarea titánica y muy importante. Y es que hay que cuidar el planeta como cuidamos de nuestras familias. Estos sufridores en casa, que salen a la guerra como los espartanos a las termópilas para mantenerlas. Aunque algunos, a la hora de volver, intentan zafarse, escurrir el bulto, e scaquearse, llegar a algo más tarde y que cargue el otro. ¿Te suena? Hoy queremos saber qué te has inventado para llegar más tarde a casa y que tu pareja apechugue con los nenes. Que Rapel predijo un gran atasco y cogiste una ruta alternativa. Que una cebra escapó del zoo y fuiste voluntario para atraparla. Eso sería la bomba, ¿eh? 606-712-658. O bien acude a nuestras redes sociales, te leeremos el mensaje. Si e r e s d e los tímidos, tímidas. Hoy, que es jueves día 16, tenemos para ti un pack con los amigos de la vida es bella que se llama Experiencia Gourmet para que puedas disfrutar de un fin de semana muy importante. Con quien tú quieras. Te estamos esperando. Cuéntanos cuál es la excusa que has o l t a d o que más gracia ha he hecho. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con, con, con Ricky García. Soy el líder. 私の名前はあなたの名前はいなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあなたの名はあはあはあははははははははは Es el momento de activar nuestra rueda. Bueno, 1984 es además el título de un clásico literario escrito por George Orwell. ¿Lo leíste? Es el seudónimo del periodista Eric Arthur Blair. Tal vez una profecía de un futuro no muy lejano. o o 8 4 en uno de los momentos más famosos de la cultura pop de la década, a Michael Jackson se le quema el pelo durante el rodaje de un anuncio de Pepsi. ¿Lo recuerdas, verdad? El álbum de Michael Jackson, Thriller, se convirtió en el disco más vendido de la historia. Bueno, nosotros tenemos las primeras reacciones de Michael Jackson al quemarse la mano. ¡Pi! <risa> s e r á n los números 1 del 84 en el Reino Unido. Frankie goes to Hollywood con Relax. relax, relax do Wam con Way Me Up Before You Go Go. Wake Me Up Before You Go Go. Don't leave me hanging on t h i g h t w o j o Wake Me Up Before You Go Go. I don't want to go. I just want to say. I love you Nos vamos a quedar con una banda Que en el 84 Arrancaba algo más Que suspiros Me refiero a ropa interior Volando al escenario Te <laughs> hablo de Duran Duran Y esto Tremendo Se llama The Reflex 行くと、r の2つの世界に行くと、この2つの世界に行くと、この2つの e 界に行くと、この2つの世界に s くと、この2つの世界に行くと、この2つの世界に行くと、 No! Protagonista, tú. Queremos que confecciones tú las tardes de Kids. c e 0 6 7 1 2 6 5 8 De lunes a viernes, de 5 a 8, una menos en Canarias. Canarias. Rey Kids, con e y García. Te acompañamos en la vuelta a casa. A viernes de 5 a 8. Una menos en Canarias. Ajá, Blakeys. Con Ricky García. Hi, this is Donna Summer. ダンドラ・サムー f i n Apoteósico. l a Bueno, 20 minutos para alcanzar las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, en directo desde el estudio 5 en Kix FM, tu show vespertino favorito. Y hoy queremos contar con vosotros para que nos digáis cuál ha sido la excusa más extravagante que habéis puesto. para llegar tarde a casa y que tu pareja se a p e c h u u e con los nenes alberto a ver qué nos cuenta desde valencia hola ricky buenas tardes de nuevo hola pues para llegar tarde a casa no s o l o una vez muchas veces le decía a mi ex porque ya es mi ex mujer que me había encontrado a fulano mengana o tal y muchas veces llegaba a casa y antes de que dijera nada ya ella sola me preguntaba hoy, hoy con q u i é n te has encontrado buscador A ver, buscador, no nos extraña que sea tu ex, e ¿eh? sobre todo si encontrabas más menganas que trufas. Joaquín, desde Maella. Yo me he inventado para llegar tarde a casa y no tener que hacer la faena, pues que estaba de reparto, ¿eh? estaba repartiendo que no había acabado de repartir. Y a lo mejor pues me estaba tomando un par de cervezas en el pueblo de antes, acabando allí, e c h a d o charreta con algún cliente. Hacer un poco de tiempo para no llegar, vamos. Eso no es que me lo haya inventado, vamos. Es que lo he hecho alguna vez. Pero bueno, son males pequeños. Venga, un saludo. A ver, Joaquín, como excusas medio buenas, siempre que no trabajes en una funeraria. Hasta las 8, las 7 en Canarias, juntos tú y yo, en Kiss FM. Play Kiss. Play Kiss、mm. con Ricky García. Esto es Kiss. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do We don't laugh anymore What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do I just heard you found the one you've been looking You v e b e e n looking for I wish I would have known that wasn't me Tonight, if he's holding on to you so tight, the way I did before, I o v e r d o Should v e known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Like we used to. Get You out of my brain. Oh, it's such a shame. But we, we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. like we u s e d t o do. We don't laugh anymore. What was all of it for? I overthought, y o just r i should have known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that、no, we don't talk anymore. We don't, we don't. We don't talk anymore. We don't, we, don't. we don't talk anymore. Like we used to do. We don't love anymore. I l o v it, f o、oh, r We don't talk anymore Like we u s e do Esto es、hey, Flakes con Ricky García. I'm o r r y Esa nota de calma, de relax, esa nota zen en esta canción del álbum Exodus del 77. Bueno, es una canción que en realidad se publicó en el 80 y es de las más populares del queridísimo Paul Marley. Se llama Three Little Birds. Don't worry, don't worry, babe. Música en la radio de moda, Ricky García en Kiss. Buenas tardes, queridos, queridas. Bueno, pues hoy contamos con vosotros porque queremos saber cuál es la excusa más esperpéntica que te has inventado para llegar tarde a casa y que tu pareja pechugue con los nenes. Que te equivocaste de autobús, que la policía buscaba un hacker y os retuvo a todos en la oficina. A tu coche se le pinchó una rueda y la de recambio también. <risa> Hoy hay un pack con los amigos de La Vida Es Bella que se llama Experiencias Gourmet. Para que puedas irte un fin de semana a donde tú quieras, mírate el catálogo de La Vida Es Bella y verás qué cantidad de oferta. Ah, y lo más importante, con quien quieras. Te invitamos. La Vida Es Bella, y Kiss f m Con Ricky García. Bye.、Oh. Thank、you De lunes a viernes, de cinco a ocho, una menos en Canarias, te acompañamos en la vuelta a casa. 6 de la tarde serán las 5 en Canarias. Bueno, hoy estamos en 1984, dedicándole la tarde a ese año en el que. que, que ¿Dónde estabas tú? ¿Qué hacías en el 84? Hemos recopilado lo más divertido e interesante y lo tendremos durante toda la tarde. Antes, Estefanía Vega con las noticias de las 6. ¿Estarás aquí a la vuelta? Esto es Kiss.